El señor Intendente está vaciando los centros de salud y no lo quiere reconocer. El señor Intendente no hizo más que negarnos todas las cosas que nosotros le presentamos como prueba Los remitos que hay de que se están llevando los tubos de la salita, la leche en polvo. Sabemos que están capacitando a administrativos de la centro de salud para pasar a trabajar en los hospitales y que si hoy los trabajadores de la salud de Procepaz no están acá es porque tienen miedo y porque acá se trabaja con el miedo y le meto presión a todos los trabajadores y las trabajadoras para que no se expresen.